Hola, oyentes. Soy el doctor Luis, especialista en casos terminales de vida financiera, y les doy la bienvenida una vez más al consultorio financiero, un lugar donde solo tienes que escuchar para tu economía poder arreglar. El día de hoy tenemos el caso de un estudiante de grado décimo, un joven como cualquier otro. Tiene la fortuna de recibir dinero de sus padres, pero nunca se acuerda en qué lo gasta. Además, quiere aprender sobre inversiones en criptomonedas y control financiero. Hola, doctor, ¿cómo e s t á Muchas gracias por darme una cita hoy. Lo necesitaba de manera urgente. Tengo un problema. Me gasto el dinero que me dan mis padres para las 11 del mes en menos de una semana. Pero lo peor de todo no es esto. Lo peor de todo es que no recuerdo en qué y no tengo registro de mis propios gastos. Incluso a veces pido prestado a mis amigos o familiares. Quisiera salir de esta situación e incluso llegar a aprender a invertir mi propio dinero de manera segura algún día. Voy a evaluar su caso. Bueno. Hay que empezar diciendo que la gestión eficiente de los recursos financieros personales representan un desafío significativo, especialmente para los jóvenes bachilleres sin educación financiera en Colombia. Lo que usted tiene es falta de conocimiento financiero, un diagnóstico muy común en jóvenes de su edad. Me atrevo a decir, Que más del 50% de jóvenes s u f r e de esto.、Mm, a ver, cuando usted gasta de manera inconsciente y no tiene registro de estas salidas, sumando a la falta de capacitación financiera, surge un problema, la depresión económica, acompañada del endeudamiento. Esto es gravísimo porque a su edad ya se acostumbra a pedir plata. Sí, doctor, de hecho me he dado cuenta que no soy solo yo. Casi la mayoría de mis compañeros sufren del mismo problema. Incluso la vez pasada. Leí un artículo del Banco de la República en donde se aseguraba que 7 de cada 10 jóvenes en Colombia no saben manejar presupuestos. Efectivamente, lo mejor es que hay una solución y es la capacitación financiera. Sí, para mí el dinero es muy importante, demasiado importante, y quiero algún día gastarlo de una buena manera, aprender a controlarlo e incluso algún día saber invertirlo. Y creo que tener un registro de mis gastos me ayudará a esto. ¿Sabe qué? Eso lo puede hacer. Hay una aplicación en desarrollo que usted va a poder descargar en su celular para hacer lo que usted dice. Aprenderá cómo manejar y controlar sus finanzas de manera eficiente. Le dará sugerencias de compra e inversión. Tendrá registro de las entradas y las salidas. Y en un futuro van a poner hasta un stablecoin, una moneda virtual que mantenga el mismo valor del peso colombiano. Eso suena demasiado bien. ¿Y cómo se l l a m a esa aplicación, doctor? Lo que entiendo es que se llamará Guzlet, pero mientras sale puede aprender a controlar sus finanzas en el hogar, registrando lo que se gasta, proponiendo un presupuesto semanal específicamente para sus hostes ahorrando. Recuerde que la disciplina es clave. Bueno, muchas gracias oyentes. Espero que lo que escucharon les sirva de algo. Nos veremos en un nuevo episodio nuevamente la otra semana.